Bien, bueno, eh, ¿ansioso por la proyección de esta jornada? Sí, nosotros también, pues, venimos esperando este día desde hace ya meses y bueno, nada, estamos como ya muy muy ansiosos, muy emocionados por eh, darle comienzo al, al Arandu, a este segundo Arandu, así que nada, invitamos a todos los que nos puedan acompañar hoy a partir de las 2 de la tarde en el Centro Cultural de la u Hoy, ¿qué van a poder disfrutar quienes se acerquen a partir de las 2 de la tarde allí al Centro Cultural? Mire, hoy tenemos un, muchas, eh, muchos materiales que trabajan puntualmente la temática de pueblos indígenas y realidades. Mm. Eh, como bueno, dentro del espacio del, de pueblos originarios de la universidad, si bien se viene trabajando esa temática fuertemente, por eso decidimos que el día de hoy tuviera como más aproximación a ese tema. Vamos a tener a partir de las 2 de la tarde eh, muchos materiales como por ejemplo ECO, ...es una producción argentina paraguaya... ...de Claudio Servín Ríos... ...el Huecu de, de Diego Vilas... ...también una producción argentina... ...vamos a tener Minca... ...que es una producción de Perú... ...que está en, en quechua y eh, traducido al castellano... Uh -huh. eh, ...tenemos Ventunté... ...el Rumor de las Piedras... ...es una producción nacional también de Marina Rubio... ...Inti Raimi... Eh, ...que es una producción de que nos llegó desde Ecuador... ...que es un corto bastante interesante... Eh, muy lindo de Juan Diego Andrango Y nos llegó también Don Isidro Una vida pastoreando Que es una, un material que también Un corto que nos, nos llegó desde México eh, Después vamos a tener El hermano mayor Que también es una producción mexicana Y Marcel Walton son, son, <ríe> Que la música de los Macewali una, una palabra bastante difícil de, de pronunciar Pero bueno, nos llegó ese material también desde México El director Jesús Alberto Flores Martínez y Juan Pablo Romo Álvarez Así que lo vamos a estar esperando Y bueno, después vamos a tener un conversatorio Es una charla de debate donde vamos a compartir con referentes de pueblos indígenas y con, y con algunos productores Nos va a estar acompañando en este caso Gladys Roa, del pueblo referente del pueblo guaraní eh, Va a estar también Claudio Servín Ríos eh, productor eh, Director de ECO Y Diego Vilas, de director también del UECU donde bueno, vamos a estar compartiendo esta mesa sobre el tema de pueblos indígenas y realidades mm. de después vamos a tener, después del conversatorio a las 7 eh, de la tarde vamos a tener aproximadamente la proyectando Octubre Pilar Relato del Silencio, que es un material muy muy interesante, que si bien tiene unos unos años ya de realizado eh, se acopla muy bien con la situación que, es, que se está viviendo hoy en día en los pueblos indígenas mm. eh, la directora es Valeria Mappelman Y después cerramos con Quinta Jimolta, Polo, son los Juegos del Sol, en el municipio autónomo de Polo, en México, a cargo de Rocío Martínez, que también, bueno, con ese, esa propuesta vamos a estar cerrando esta linda jornada. Con oh. todo el inicio de, de la Arandú, además, eh, arranca, además de las proyecciones, del conversatorio, hay una muestra fotográfica que va a quedar durante las próximas semanas allí en el Centro Cultural. Exactamente, hasta el 19 de septiembre va a estar una muestra fotográfica a cargo de Yasodari Sánchez, que se llama La práctica fotográfica en jóvenes indígenas jóvenes y niños indígenas urbanos, eh, que bueno, es una producción que nos está llegando desde México y bueno, a cargo de, de Yasodari, que mañana también nos va a estar acompañando en una mesa de debate sobre cine comunitario en la Escuela 35, uh -huh. pero bueno, la muestra va a estar en, en exhibición hasta el 19 de septiembre en el Centro Cultural de la UNAM bien, y bueno, tienen, me imagino por estas horas eh, están con, con todos lo, los preparativos ultimando detalles para lo que va a ser la jornada de inicio sí, sí, sí, estamos, una de las copas se está preparando chipa en este momento, así que vamos a llevar bastantes cositas para compartir también eh, vamos a tener también la, el acompañamiento de muchos feriantes que van a estar hoy en el centro cultural van a traer su arte para, bueno, para exhibir y para, eh, para vender los que necesiten, los que quisieran y eh, y bueno, también referentes a pueblos originarios que van a estar presentes en esa eh, en esta muestra, don Mario Barrios por ejemplo, nos va a estar acompañando con sus pinturas eh, Eduardo Bolívar Sarañao, y también nos va a estar acompañando con sus eh, artesanías así uh -huh. que va a estar va a ser una jornada bastante linda y bueno, va a estar eh, movilizándose todo el tiempo la propuesta es que durante las predicciones la gente bueno, circule eh, durante todas las jornadas así que como va a ser un poquito larga, desde las 12 hasta las más o menos, uh -huh. eh, vamos a tener muchas muchas actividades como para para estar eh, entretenidos toda la tarde. Bien, bueno, buenísimo, por allá va a estar una de nuestras compas hoy eh, allí participando de este inicio, eh, charlamos buenísimo. mañana para que nos cuentes ah. cómo sigue el Arandú. Dale, dale, los, el, mañana entonces nos volvemos a comunicar para la segunda jornada, hoy los esperamos en el Centro Cultural de la UNS, en Roca 850 cincuenta San Miguel, entre Roca y Muñoz, Eh, bueno, nos estamos esperando. La entrada es libre y gratuita. Un abrazo grande. Gracias a ti. Nos vemos. Nos vemos.